Nosotros en Alternativa Federal todavía estamos trabajando para tratar de generar el consenso en diferentes sectores. Sabemos que nuestro líder es Sergio Massa, es el que formó el espacio de Alternativa Federal y quien por el momento reúne la mayor cantidad de votos en el espacio. Creemos que lo mejor, como dice Sergio siempre, es ser democráticos y si hay varias personas que se quieren postular... Eh, habrá una interna. Vamos a esperar que él nos diga cuál es la decisión que él ha tomado con respecto a Cañuelas, que será lo mejor para este armado y este proyecto de país que él tiene. Siempre apostamos al diálogo y a la construcción de una nueva mayoría. Si hay sectores que se ven desilusionados con el espacio de Macri, hay sectores que se ven desilusionados con el espacio del kirchnerismo... ...nosotros les abrimos la puerta... ...así que pueden venir a dialogar con nosotros tranquilamente... ...no tenemos ningún problema... ...porque nos parece que esta nueva mayoría se construye... ...con todos los actores de los diferentes espacios... ...y que lo que queremos es darle la oportunidad... ...a un nuevo gobierno, ni al pasado ni al presente. En cada momento Sergio nos ha dado roles diferentes... ...en la elección pasada yo participé como diputada nacional en la anterior participé como concejal, él siempre busca eh, darle a cada actor de sus distritos, de, de, su, eh, de su partido, ¿no es cierto?, un lugar que él cree que merece como eh, representante de la comunidad. En este caso, eh, ellos están haciendo sondeos, ¿no es cierto?, en cada distrito para saber cuál es la intención de voto que hay, cuáles son las posibilidades y en qué lugar vos estarías representando lo mejor a él. Posiblemente hay distritos en los que ya se sabe que eh, no se podría llegar a la intendencia y prefiere que este representante que él tiene, que es más fiel o que es más cercano, vaya de, de concejal, ...y logre la banca y luego cuide la banca para él... ...y en otros lugares donde se discute la intendencia más mano a mano... ...que su referente máximo vaya como candidato a intendente... ...y en otros lugares posiblemente vayan a la provincia o a la nación. Por mi parte, eh, por lo menos, no hemos tenido ningún tipo de, de ruptura... ...o sea, nosotros seguimos en el espacio de Sergio Massa... Seguimos en donde el pueblo nos puso y con la mirada que la gente nos votó. Después cada uno tendrá que dar sus respuestas personales por las decisiones que ha tomado. Nosotros no nos hemos movido ni un centímetro de donde el pueblo nos puso, donde Sergio nos dio el ok de estar, donde él nos brindó nuestra, eh, su confianza. Y nosotros le seguimos brindando la confianza que tenemos al proyecto de país que él representa.